Punto 1, 26 minutos, ya han pasado de las 10 de la mañana y vamos a conversar en el día de hoy acerca del de conflicto que se ha generado ya hace tiempo atrás en la cadena de supermercados Carrefour. Para hablar de este tema tenemos comunicación telefónica en esta mañana con Mario Amado, él es eh, delegado de Carrefour de la sucursal Guarnes y además subsecretario de Relaciones Internacionales de Faisis. Mario, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. ¿Cómo le va, Sebastián? Buen día. Muy bien. Bueno, ¿qué nos puede contar de, de este conflicto que hay dentro de Carrefour? Bueno, eh, se dictó la, la conciliación obligatoria debido a las medidas de fuerza que tomamos el, el día sábado en la capital federal, donde paralizamos prácticamente todas las tiendas y por lo tanto el, el acuerdo queda sin, sin efecto por 15 días hasta que eh, pase la conciliación. ¿no? Uh -huh. En el medio nosotros tra trataremos de hacer una trataremos no, vamos a hacer una presentación eh, en la justicia para que este, este acuerdo que es ilegal eh, sea sea baja. Sea... ¿Cuál es, cuál es la, la situación de los trabajadores? ¿Cómo, ¿Cómo están en este momento? Bueno nosotros yo te puedo hablar por Capital Federal que es sí. este, donde representamos y donde estamos tomando las medidas de fuerza esta que te hablaba. Eh, los, los trabajadores están este, decepcionados por, por, este, de parte del Secretario General que eh, realmente firmó algo a espaldas absolutamente de, de los trabajadores eh, donde hay una situación que nos pone eh, con una espada en la cabeza hasta el 31 de marzo del 2021, que es hasta cuando se extiende este, este acuerdo Eh, los trabajadores están muy enojados sabiendo que se firmó un acuerdo que le va, le va a permitir a la empresa rebajar el salario porque a partir de la próxima paritaria se va a tomar como base de cálculo solamente el sueldo de convenio y algún que otro adicional. Eh, no sabemos qué va a pasar después de, de el, en el 2019 cuando la empresa ya se haya desprendido de los 1500, eh, perdón, de las mil primeras personas que se irían de la compañía con de hasta un 150% de indemnización, eh, ¿qué pasaría el día después? Si el próximo que se va, si el 1.001 se va a ir con el 50%, por cuánto se va a ir. Eh, hay una situación también eh, de angustia por el hecho de que la empresa con solamente 30 días de anticipación puede avisar al ministerio o al sindicato que va a cerrar una tienda y, y, y esa tienda es cerrada sin, sin más. Entonces, la verdad es que es una situación caótica para los trabajadores, ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Cuáles son los argumentos de, de Carrefour? Como para poner un poco otra vez en contexto todo el, el tema. Y Car Carrefour argumenta que le va mal hace tres años, eh, que argumenta que no tienen este, rentabilidad eh, hace tres años, pero bueno, hay que recordar que Carrefour está desde el año 82 en Argentina. Eh, hablan de competencia desleal por parte de, de, de supermercados chinos, pero los supermercados chinos están hace... Este, muchísimos años en el país, y eh, se quejan de las tarifas eléctricas, de las cargas, ya hoy en día hablan del costo laboral que es alto, cuando en realidad el costo laboral siempre porcentualmente fue más o menos el mismo, entonces me parece que este, quieren tapar un desmanejo que hubo por parte de los directivos anteriores, que fueron despedidos en su mayoría, eh, y quieren hacer pagar al resto del... del, del de los ciudadanos argentinos una, un desmanejo de estos señores. ¿no? Eh, ¿Hay un acceso? ¿Ustedes tienen acceso a, a, a esta cuestión contable? ¿A, a, no, poder, no, no, no. a poder verificar no, no, no. que sea así? No, no nosotros no tenemos acceso a los números, pero además de eso, si tuviésemos acceso a los números finales, la pregunta es este ¿a qué se deben esos números? no eh. Cuando uno entra a ver el desmanejo que hubo y, y te hablo, por ejemplo, para darte un ejemplo, en, en las tiendas hace unos años se terminó sacando... Eh, toda la producción de, de productos frescos y se, se creó un gran centro de elaboración que a los tres o cuatro años fue, fue cerrado con el consiguiente perjuicio económico que se hizo y en vez de volver a las, a las tiendas, a abrir, ocupar mano de obra además, se terciarizó este trabajo y se terminó este, haciendo un negociado tremendo con empresas amigas. Claro. Eh, la empresa, estamos hablando de, de Carrefour, eh, de Carrefour ¿qué, sí, sí. ¿qué, es lo, ¿qué es lo que les ofrece a los trabajadores? ¿Retiro voluntario eh, o algún tiro Retiro otra? voluntario de hasta un 150%. Cuando, Mira, yo te cuento, nosotros habíamos tenido reuniones este, privadas con el secretario general en, en Capital este, para eh, decirle, porque nosotros entendemos que la empresa puede estar, eh, por la crisis de consumo y demás, puede estar en... en, en, en en un aprieto. Entonces nosotros queremos ayudar, que la empresa le vaya bien, que la empresa gane dinero y que todos tengamos trabajo. Entonces habíamos, nos habíamos sentado y habíamos planteado cuáles eran los puntos que nosotros considerábamos que no pueden pasar, por ejemplo, la rebaja salarial, si acompañábamos los retiros voluntarios, siempre y cuando sea con una indemnización superior, eh, pero cuando se terminó firmando esto, quedó en la nada todo lo que habíamos hablado, o sea, el secretario general nos faltó a la palabra, Y la empresa hizo un gran negocio, porque la empresa se está ahorrando en aportes patronales en 18 meses, unos 800 millones de, de pesos, según un informe que salió en el día de hoy, además de eh, tener una posición de ventaja sobre la competencia. ¿no? Eh, ¿Mario, hubo despidos? No, no, no, despidos no, no hubo, y los que va a haber, le puedo hablar. A ver, si sí hubo despidos. Sí. Eh, esto, esto es largo también. Carrefour hace seis años tenía 21.000 trabajadores, Eh, y no contaba ni con la ex empresa X que le aportó eh, 129 bocas y ni con los 360 Express que hay en todo el país, que son unas tiendas pequeñas de hasta cinco trabajadores. Y sin embargo hoy, seis años después, somos 3.000 trabajadores menos. Entonces si me preguntas ¿hubo despidos? Sí, claro. durante estos seis años hubo 3.000 despidos. Uh. Eh, Mario, ¿cómo ve la participación, la intervención del Ministerio de Trabajo o del Ministro eh, Triaca? Y fue lamentable porque... Eh, eh, se presentó un día jueves la, el, el, los papeles y el día lunes ya estaba aprobado el preventivo o sea, fue veloz el trámite y además de eso este, eh, escuchó solamente a una parte que fue este, la empresa con la representación gremial en manos de, del secretario general pero no escuchó a los trabajadores de la empresa, nosotros exigimos y pedimos y exigimos desde el primer día del conflicto estar en la mesa cosa que no fuimos escuchados Y acá no se trata de una negociación colectiva donde sí podría encararla solamente el Secretario General con los compañeros que son paritarios. Acá se trataba de un acuerdo con la empresa, donde tendríamos que haber estado con los, los trabajadores en particular de Carrefour, y no, no fue así. Entonces, este, este procedimiento que hubo para, para dictar la, la, la, conciliación, la, la conciliación, perdón, la, el preventivo fue veloz, eh, fue, creo yo, a espalda de los trabajadores y pensando solamente en los intereses de la empresa. Entiende usted que ya estaba arreglado de antes. Venía medio armado todo esto. Y Fíjese usted cómo vino de rápido. Está muy bien. Eh, Mario, le, le agradezco mucho estos minutos con nosotros en, en Radio Kermés. No sé si quiere agregar algo más acerca de esta situación que están viviendo los trabajadores de Carrefour. No, solamente eh, confiar en que el, el acuerdo no fue homologado y que el gobierno va a reflexionar y va a entender que esto le perjudica perjudica no solamente a los trabajadores de Carrefour, sino que perjudica al conjunto de los argentinos porque con sus impuestos van a tener que pagar el despilfarro de de, de, y el mal manejo de los directivos que se fueron de Carrefour. Entonces me parece que el gobierno tiene tiempo de reflexionar y darse cuenta que está a tiempo de tirarlo abajo. ¿Piensa que puede pasar eso? Confiamos en que va a ser así y por las dudas no llegue a ser así, nosotros estamos preparando esta presentación judicial que te dije que la estaremos llevando en el día de mañana a la justicia. Muchas gracias, Mario. A ustedes, gracias. Hasta luego, que tenga buen día. Mario Amado, delegado de Carrefour, de la sucursal Warnes en Buenos Aires, subsecretario de Relaciones Internacionales de Faisis, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés, en el 106.1.